Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad es el capítulo nueve de Jueces, donde nos encontramos con el reinado de a b i m e l e c Capítulo nueve del e Libro de Jueces. Abimelech, i j o de Jerobaal, fue a s i q u e m a los hermanos de su madre, y habló con ellos. y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen setenta hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Sikhem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de a b i m e l e c porque decían, Nuestro hermano es. Y le dieron setenta c i c l o s de plata del templo de Baalberit, con los cuales a b i m e l e c alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobal, setenta varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de s i q u e m con toda la casa de Milo, y fueron, y eligieron a a b i m e l e c por rey, Cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de j e r i z i m y alzando su voz clamó y les dijo, Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, Venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a a b i m e l e c y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, Porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de m a d i a m y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, setenta varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de s i q u e m a a b i m e l e c hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de a b i m e l e c y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de a b i m e l e c que consuma a los de s i q u e m y a la casa de Milo, y fuego salga de los de s i q u e m y de la casa de Milo que consuma a a b i m e l e c Y escapó Jotam y huyó. Y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de a b i m e l e c su hermano. Después que Abimelech u b o dominado sobre Israel tres años, envió Dios un mal espíritu entre a b i m e l e c y los hombres de s i q u e m y los de s i q u e m se levantaron contra a b i m e l e c para que la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobaal y la sangre de helios recayera sobre a b i m e l e c su hermano que los mató, y sobre los hombres de s i q u e m que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de s i q u e m pusieron en las cumbres de los montes a c e c h a d o r e s que robaban a todos los que pasaban junto a helios por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a s i q u e m y los de s i q u e m pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva é、e、hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses comieron y bebieron y maldijeron a a b i m e l e c Y Gaal, hijo de e b e d dijo: ¿Quién es a b i m e l e c y qué es s i q u e m para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal? ¿Y no es Sebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de s i q u e m pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a a b i m e l e c y diría a a b i m e l e c Aumenta tus ejércitos y sal. Y cuando Sebul gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Obed, se encendió en ira. Y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: He aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a s i q u e m Y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche a b i m e l e c y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra s i q u e m con cuatro compañías. Y Gaal, hijo de Bet, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y a b i m e l e c y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo dijo a Zebul: He allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: He allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿Dónde está ahora tu boca con que decías, quién es a b i m e l e c para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de s i q u e m y peleó contra a b i m e l e c Mas lo persiguió a b i m e l e c y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y a b i m e l e c se quedó en a r u m a y s e b u l echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no morasen en s i q u e m Aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a a b i m e l e c el cual tomando gente, la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó. Porque a b i m e l e c y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y a b i m e l e c peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad Y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Cuando oyeron esto todos los que estaban en la torre de s i q u e m se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a a b i m e l e c de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de s i q u e m Entonces subió a b i m e l e c al monte de Salmón él y toda la gente que con él estaba, Y tomó a b i m e l e c un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: Lo que me habéis visto hacer, apresuraos y h a c e r l o como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a a b i m e l e c y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con Elias, A la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquén murieron, como unos mil hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre f o r t i f i c a d a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre. Y vino a b i m e l e c a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de a b i m e l e c y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios á Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus setenta hermanos. Y todo el mal de los hombres de s i q u e m lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal.